parece ya está con ustedes Claudio Rojas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco no. como está Juan Carlos aquí estamos en un día de verano eh, totalmente de día con sol eh, contento de estar con ustedes queridos auditores Siempre es muy sí. agradable para mí, venir a la radio. Eh, vamos a tocar algunos temas que son lo que está pasando en nuestro país, pero también vamos a entrar en otras materias, porque no podemos quedarnos eh, estancados ahí. Entonces, eh, dentro de las cosas que llaman la atención eh, de los eventos que están ocurriendo en nuestro país, es una declaración pública eh, que no sé si usted la conoce digamos pero es una declaración pública del 12 de noviembre del 2019 vale decir antes de ayer de todos los partidos de la oposición incluidos aquellos que habían estado votando por todos los proyectos del gobierno vale decir la democracia cristiana y el partido radical o sea de alguna manera la oposición, y no es que yo le crea, perdón, pero lo voy a leer porque después le voy a comentar lo que viene. Eh, se puso definitivamente en la oposición, aunque se parezca una per pero peronullada, no lo es. Frente a los últimos acontecimientos que ha vivido el país, en el marco de una crisis social y pública inédita desde el retorno a la democracia, de la cual todos los, todos las fuerzas políticas debemos hacernos cargo de los partidos que formamos parte de la oposición suscribimos y declaramos lo siguiente. Primero, la ciudadanía movilizada en todo Chile ha corrido el cerco de lo posible y ha realizado una interpelación a todas las fuerzas políticas del país. La necesidad de una nueva constitu constitución emanada de la propia ciudadanía que permita establecer un nuevo modelo político, económico y social es una pretensión fundamental que debe encontrar la vía para ser legitimado. Asimismo la inconstitucionalidad debe implementar con urgencia una agencia que combata los abusos y las desigualdades para aliviar la situación que viven miles de familias. Segundo, es un hecho que la única posibilidad de abrir un camino para salir de la crisis pasa por una nueva constitución. Las y los ciudadanos movilizados en todo el territorio nacional han establecido, por la vía de los hechos, un proceso constituyente. En todo el país, las fuerzas políticas tenemos el deber de hacer viable un plebiscito vinculante para el establecimiento de una nueva Carta Magna rijan los destinos del país tercero la propuesta de un congreso constituyente por parte del gobierno se aleja de la demanda popular o sea la, ojo ¿eh? congreso constituyente por parte del gobierno que es lo que está haciendo el gobierno se aleja de la demanda popular con por participación y deliberación en la importante tareas a la que nos enfrentamos tanto para la opinión pública como para expertos y organizaciones de la sociedad civil, la Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático para garantizar una amplia participación ciudadana que otorgue plena legitimidad al proceso. Dicho órgano deliberativo e institucional, con delegados y delegadas electas democráticamente, con inhabilidades para asumir cargos futuros, debe ser convocado única y exclusivamente para redactar un nuevo texto constitucional que deberá ser sometido a referéndum. Y cuarto, el Gobierno debe comprender que las y los ciudadanos movilizados en las calles de todo el país exigen participar en este proceso histórico. Cerrar la puerta a la participación ciudadana ...constituye un nuevo y grave error del presidente Piñera. A estas alturas sería una ceguera inexcusable que la historia condenará con rigor. En este momento el camino para construir el futuro es plebiscito, asamblea constituyente y nueva constitución. Y firman todos los partidos de la llamada oposición. Partimos con esto que fue algo muy llamativo que pasó esta semana... Pero hoy día hoy día tenemos que salvo el Partido Comunista y todos los partidos del Frente Amplio, los otros partidos están negociando con la derecha y sin participación popular. Entonces, esta declaración de pasa a ser una declaración de buenas intenciones. Yo diría una declaración un poco esperanzadora que se dio el día 12 pero que sin embargo hoy día ya se ha desvirtuado. Entonces, esas son las cosas que terminan finalmente cansando a la gente. La gente se cansa porque la gente la gente ahora entiende, la gente está despierta, la gente tiene tiene perfectamente claro qué es lo que está pasando. Entonces, ya no podemos engañar a la gente, ya no la gente nos puede ser engañada porque ya está despierta. Entonces, no no va a aguantar lo que hasta el momento ha estado aguantando entonces es muy importante queridos auditores hacer una gran diferencia entre lo que significa el congreso constituyente con lo que es la asamblea constituyente el congreso constituyente es muy bonito pero contempla un acuerdo entre los parlamentarios de oposición y gobierno. La asamblea constituyente incluye a la ciudadanía, la participación popular. Entonces, no excluye a los parlamentarios, pero pero no, pero incluye a la ciudadanía. Entonces, con voz y voto. Esa es la importancia que tiene entonces es muy importante que lo tengamos claro porque no podemos dejarnos una vez más el pueblo no está dispuesto a dejarse avasallar ya nunca más eh, y eso eh, creo que es importante porque porque resulta que Si no, no tiene sentido la cantidad de heridos que hay, la cantidad de detenidos que hay, la cantidad de muertos que hay, que no nos han dicho de hace tres semanas que no sabemos cuántos muertos hay. Y tampoco tiene sentido la cantidad, de los 220 ojos perdidos de gente que se ha estado manifestando. Ese despertar y, y tenemos que mencionarles, por ejemplo, que el, el día de... Antes de ayer, en la noche cuando habló el presidente, se dice extraoficialmente que iba a, a, a tomar medidas, eh, nuevamente medidas eh, restrictivas, vale decir, estado de emergencia. Hay mucho, eh, hay mucho eh, entendido, malentendido, o sea, eh, ¿cómo se dice? Trascendido, eso. Gracias, señor trascendidos de que eh, efectivamente se, se el presidente quería llamar a un estado nuevamente un estado de emergencia producto de las de las, del gran vandalismo que había eh, se había presentado ese día 12 después de las movilizaciones eh, se quemó un hotel nosotros tuvimos la movilización esa totalmente pacífica en la plaza Italia totalmente pacífica, la Alameda totalmente pacífica pero cuando hay movilización todo el contorno de la movilización está rodeado por carabineros, todo no hay ninguna parte donde haya carabineros y sin embargo en esa parte donde no estaba la movilización sino que estaba a una cuadra donde estaba la gente movilizada y que si sí habían carabineros se produjo ese incendio, es muy extraño eh, respecto de ese tema y tenemos muchos videos pero muchos videos que son evidentes el incendio que pasó esta semana pasada recién pasada de una iglesia empezó por dentro tenemos el video, tengo dos videos uno donde aparece el, el encapuchado con unos pantalones y unos zapatos que es el mismo que aparece el eh, saliendo de la iglesia después que se empezó a salir humo y ese encapuchado en otro video Con los, ...con los pantalones y con los zapatos... ...aparece conversando con los carabineros... ...y después alejándose de ahí... ...en otro video... ...entonces... ...y aquí tengo un, un trascendido de, de... ...el secreto a voces de los saqueos... ...una persona lo publicó que se llama Sebastián León... ...pero evidentemente no es de él él, él, él... ...él lo publicó... ...mi marido es carabinero... ...es de los más jóvenes... ...a él y otros de los nuevos... Los están obligando a hacerse pasar por encapuchados que saquean locales. Son infiltrados. Sus mismos compañeros los toman detenidos y los, suel los sueltan cinco cuadras más allá. Son órdenes de arriba. El que se opone se va preso y de paliza. Lo están haciendo en todas partes y es una práctica generalizada en carabineros. Mi marido me dijo ayer, todo esto es para que la opinión pública se vaya contra los manifestantes. Yo no quiero hacer esto. Yo soy del pueblo, pero somos títeres de los poderosos, que se cagan de la risa de los pobres desde sus casas en vitacura Por favor, no pongas mi nombre porque mi marido y yo correríamos mucho riesgo. el testimonio es real y el nombre omitido por confidencialidad. Entonces, eh, esto estoy leyendo aquí no me consta a mí pero sí me constan varios encapuchados que son de carabineros eso sí que tengo porque tengo las imágenes tengo testimonios de personas que lo han visto yo mismo he visto salir encapuchados de buses de carabineros yo mismo he visto subir encapuchados a buses de carabineros yo mismo he visto encapuchados correr en la calle ordenaditos hacia un determinado lugar para después que después aparece quemado entonces yo no esto se los menciono porque me llama la atención Pero es probable que sea verdad. También hay un video de un, de un abogado de puntarenas que dice que allá en, en el tribunal estaba y, y llegaron testimonios de personas que fueron tomadas detenidas, que no eran de Punta Arena, que decían que no trabajaban en nada y sin embargo tenían la plata para viajar a puntarenas para estar en un hotel, para comprar pintura y pintar lo que tenían que pintar allá y hacer desórdenes allá en puntarenas eran personas de Quilpué, de Santiago, de distintas personas. O sea, alguien los contrató. Esas no eran carabineros, pero es esto lo dijo un abogado y eso está, y da su nombre y, y está el video. Y el y, y los contrató a alguien para que hiciera eso. Son personas. Queridos auditores, piensen ustedes que hay 700.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. ¿Qué hacen esos jóvenes? ellos están disponibles para cualquier cosa ellos pueden caer fácilmente ustedes saben en el, en el, en el tráfico de droga en el, el micro tráfico y así se ganan un, un, un, un billetito en fin, y ellos pueden hacer cualquier cosa y son susceptibles de ser contratados para justamente este tipo de cosas entonces es algo que les quería comentar ¿Me he una pregunta? Sí, por supuesto hacia estudio 2 héctor cartes desde la serena te manda un saludo dice interesante lo que está hablando este señor aquí en la radio puenteal que lo estoy escuchando desde la serena pero finalmente te pregunta este movimiento hacia dónde va a decantar según su opinión o su experiencia señor porque tiene que ir hacer algún lugar me pregunta y quién finalmente lo dire direccióna eh, miren es una es una muy buena pregunta y, y es de difícil respuesta tengo que ser honesto Pero este movimiento, eh, para quienes estamos en la calle, salió de generación espontánea y no no, no, no no ha sido direccionado por nadie en particular. No hay ningún partido político que se haya atribuido en la dirección de esto, todo lo contrario, se quieren retirar para quitarle, para no eh, envenenar el movimiento. Porque este ha sido un movimiento absolutamente social, espontáneo, que partió con la detonación que usted debe saber, querido auditor, por los estudiantes, pero esto es algo que viene eh, que viene acumulado de 30 años. Hay gente que, que sufre hace mucho tiempo por por, por cómo los, los poderosos se ríen de la justicia. Porque mucha gente tiene que optar entre pagar el bus del Transantiago o comprar pan. Porque hay mucha gente que se ha suicidado porque no tiene para vivir. Gente mayor, especialmente. Hay gente que se ha muerto de hambre y de frío. No son muchos, pero hay casos de eso Entonces, eh, hay mucha gente eh, que lo está pasando mal. Y eso no se ve. Y ese es el resultado de eso. entonces un, Desde ese punto de vista le contesto que es una es de generación espontánea. Y eso lo sabe cualquier persona que haya estado en las calles, especialmente la primera semana de movilización, donde toda la gente, uno iba por la calle, toda la gente salía de sus departamentos, de sus casas a tocar olla etcétera, etcétera, y todo el mundo lo, tocando bocina eso no es dirigido por nadie, no puede ser dirigido ni por un partido político, ni por el extranjero, no, eso es... si nosotros tenemos libre albedrío, tenemos discernimiento, querido, y la gente despertó ahora, yo no descarto que el día de mañana alguien quiera cosechar los frutos de esto, eso sí porque es parte de la corrupción del, del hombre y de los y de los grupos políticos. Pero y y, y lo incluyo a todos. Pero ¿y a dónde va este movimiento? Yo creo que va esto es parte de un proceso de purificación. Que es la rebelión que está ocurriendo en todos los casi en todos los países. Es difícil encontrar un país donde que haya tranquilidad absoluta. Todos los países tienen rebelión. Y tendrán cada día más rebelión. En, en, hay países que están mucho peor que nosotros. Por ejemplo, México y Colombia. La gente que matan a cada rato es una cosa terrible. Aquí nos espantamos porque hay 25 muertos. Yo personalmente creo que son más. Pero pero bueno, pero pero en, allá la cantidad de muertos es impresionante. Y, y nadie hace ni dice nada. Entonces para dónde va este movimiento bueno este movimiento tiene que ver este caos social tiene que ver con el proceso de purificación que está sufriendo la tierra producto del cambio energético el cambio energético que hemos hablado muchas veces en este programa y que hace que la gente se separe de alguna manera los buenos de los malos que se separe el trigo de la cizaña y estos procesos que, que son aparentemente traumáticos van a llevar a algo sin lugar a duda mejor, sin lugar a duda mejor, esto nos va a llevar a la larga a una nueva era, pero tenemos que pasar cosas mucho más fuertes todavía, lamentablemente en la nueva era no todos pueden participar, eh, va a participar solamente aquellos que se preocupen del prójimo, que no solo se preocupe de sí mismo Y de su familia porque hay mucha gente que dice yo no le hago daño a nadie yo me preocupo mi familia y punto y no le hago daño a nadie y ellos creen que están haciendo el bien pero ponen a su familia como apuesta al mundo entonces esa gente no está bien aunque ellos crean que están bien siempre hay que preocuparse también un poco del prójimo es importante porque de esa manera podremos participar en el nuevo mundo que ya se está proyectando de muchas maneras, ya sea por la vía espiritual, ya sea por la vía cósmica. Y se aproxima, como hemos dicho en este programa muchas veces, el contacto cósmico. El contacto con seres de otros mundos, que son los únicos que nos van a llevar a, esas, a esa nueva civilización, a esa nueva era. Sí, por favor. Bueno, te la hace la... Señora Iri González. Hola, lo estoy escuchando desde Budahuel Muy interesante su análisis, su mirada Usted siempre se expresa diciendo que todos son muchos procesos que ocurren multisistémicos, ¿cierto? Yo soy profesora de ciencia natural me doy cuenta de que usted es una persona que tiene una formación científica Ya conocemos el INN, por donde entra la información o los procesos ahora nos falta dilucidar si verdaderamente es un cambio de paradigma o muchos paradigmas a la vez ¿cómo lo ve usted don Claudio? ¿qué está en juego finalmente acá? bueno, lo que se viene eh, pronto querida auditora es el final de los tiempos el fin de los tiempos que no es el fin del mundo es el fin del, de esta civilización que está condenada a fenecer esta civilización que piensa más en el dinero que en la vida humana. Esta civilización que mata a los niños, que viola a los niños. Esta civilización que piensa en el materialismo, que pone las cosas materiales sin darse cuenta por sobre otras cosas que son mucho más importantes. Una civilización que que no se preocupa porque cada cinco segundos muere un niño de hambre. Y hoy día debe ser cada tres segundos, sin lugar a dudas que debe ser así. Entonces, ellos están en África, dicen, yo no puedo hacer nada, entonces no es mi problema. Y nadie hace nada, los países dicen que no hay plata para eso y gastan dinero diez veces esa cantidad en armas. Entonces, un país que, que, que solamente se prepara para la muerte, un país que está preparado para matarse muchas veces. Ese es el mundo que vivimos. Entonces ese mundo no merece esta civilización no merece seguir viviendo esta civilización no es feliz usted me camina por la calle y ve a la gente infeliz nunca veo una gente una persona feliz yo celebro cuando una persona sonríe de verdad que lo celebro porque nadie sonríe todos estamos amargados nadie quiere vivir estamos condenados entonces nos condenamos nosotros mismos a la muerte a, las, a la desaparición como civilización. Todas las civilizaciones que a lo largo de la historia, que han pensado de esta manera, han desaparecido. La, todas las civilizaciones que han descartado la espiritualidad, que no son las religiones, han desaparecido. Y este es el destino que le espera hasta a esta civilización. Pero claro, existe un porcentaje de gente, especialmente los niños y la gente que actúa y haga el bien, que sí pueden salvarse y participar de la nueva era que viene. Pero claro, no exenta de traumatismo, no exenta de, de caos, no exenta de momentos difíciles. Vamos a vivir cosas muy duras, muy duras. Eso es lo que se avecina. Y es lo que nosotros hemos sembrado. Nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Nosotros hemos sembrado muerte, vamos a cosechar muerte, va a haber mucha muerte, lamentablemente tengo que ser honesto, no le puedo decir que va vamos a vivir en un mundo de fantasía sin pasar por un caos, porque va a haber un caos, va a haber cosas muy fuertes que vamos a vivir, pero la esperanza está, depende de nosotros, nosotros tenemos la obligación, si queremos participar de ese mundo nuevo, de hacer el bien. De salirnos del comportamiento de la corriente del mundo. Salirnos de la corriente del mundo como quien se sale de un río correntoso, me salgo, me quedo en una orilla, miro el río y digo yo voy a andar contra la corriente. Yo no voy a ser como ese río correntoso que van todos para allá. Yo me salgo, me estaciono y miro y me devuelvo por por la orilla del río, no sé, pero pero me voy contra la corriente. Ese es el camino. Y ese camino, lamentablemente, nos lleva a lo mejor a ser perseguidos. Pero está dicho, seréis perseguidos en mi nombre, dijo Jesús. Entonces, cuando seamos perseguidos tenemos que estar felices. eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. ¿La última de este bloque? Sí. Ramón Araya te pregunta, entonces lo que usted plantea, señor, es que finalmente no es una lucha de los poderes que han manipulado el siglo XX, Capitalismo, comunismo, socialismo. ¿no, ¿Ya no tiene que ver con eso lo que usted está planteando finalmente, ni sus líderes puntuales? Eh, querido auditor, la situación es más compleja de lo que usted piensa, querido amigo. Hace el año 1800 perdón, 1770, una, un señor de apellido Bauer que lo cambió a Rothschild empezó un diseño de un programa de control mundial y toda su familia lo continuó por generaciones, por generaciones y ellos, ellos a fines de los 1800 como una forma de control mundial crearon el marxismo y el capitalismo existido desde siempre, desde que el hombre no, no como teoría económica, pero se, después se Se armó pero siempre ha sido naturalmente en esencia el capitalismo el que estado y como y como como una manera de control ellos crearon el marxismo que es la antítesis entonces nosotros somos tan marionetas de, de ellos que controlan el todo que crearon la tesis que es el capitalismo que, que, que gobierna desde tiempos inmemoriales y el marxismo entonces nos ponen a pelear Y ellos controlan. Ellos son los que financian las guerras, pero con confinancian los dos bandos, las dos todas las guerras, la primera, la segunda y ahora la tercera. Entonces, eso ellos son los que controlan. Entonces, esa pelea ellos se ríen cuando hablamos de las peleas entre los países del capitalismo y socialismo o marxismo. Yo creo que ellos se tienen que reír porque nos nos ven como payasos. Nos tienen en, en un como peces en una pecera haciendo lo que ellos quieren que hagamos. Entonces, ellos crearon eso. Karl Marx fue uno de ellos, uno uno designado por ellos para crear esta esta historia, esta doctrina. Entonces, las cosas de del capitalismo y marxismo hay que entenderla desde el punto de vista de que son herramienta por control mundial. Si ellos como han caído todos los imperios a lo largo de la historia, si ellos hubieran sido un imperio dictatorial, a la larga hubieran caído en cambio si si nos hacen pensar que hay una oposición nosotros mismos no, no, no nos relajamos, porque a veces uno, uno que cuando cuando la gente piensa que hay oposición piensa que le están resguardando los intereses pero cuando ellos controlan el gobierno y la oposición nos controlan igual entonces eh, Las cosas no son lo que parecen ser. El control mundial lo tienen ellos y es total. una pausa? Sí, con una pausa. vamos a tener el placer de interpretar una canción que ustedes conocen muy bien, cuyo texto pertenece al poeta cubano Nicolás Guillén, y la música la compusimos entre nosotros hace mucho tiempo atrás. Esta canción se llama La muralla. muralla es faró bueno estamos de vuelta queridos auditores y antes de cambiar de tema algunas cositas que queremos dejar eh, establecida o, o comentadas por, para comentarla hay mucha evidencia que el, que el gobierno se ha ido quedando aislado por, tal como les mencioné esta declaración del partido oposiciónes una de la evidencia ¿cierto? pero por eh, el gobierno en su desesperación buscó con grandes atentados que ya habían sido advertidos por las redes sociales jugar la carta del vandalismo nuevamente para sacar a las fuerzas armadas a la calle lo que sería anunciado en el discurso del día 12 que ese discurso se retrasó sin embargo el ejército y la armada le dijeron que no al presidente definitivamente le dijeron que no y por otro lado ah, le dijeron que no, diciendo que porque ellos necesitaban carta blanca porque si no, que les garantizaran que no van a ser perseguidos por los derechos humanos y, y eso dijo el presidente que no lo podía hacer entonces hay una hay, hay una cosa que me llama la atención de que se filtró un audio del director de carabineros hablando a sus oficiales que yo lo tengo, si alguien lo, lo quiere eh, pedir se lo, se, lo, se lo puedo mandar al ti donde les confesó que él estaba cagado de susto. Así usó esas palabras. Y él eh, dijo que, les prometió a ellos que, ni, que siguieran adelante nomás, que ninguno iba a ser dado de baja. ¿Qué les dice eso, queridos auditores? Y él, después, este discurso, porque se le, se le, se le increpó por el discurso y, y él no lo desmintió, La pregunta que uno se hace ¿quién manda en, en este país? Porque resulta que si el, el, el presidente es el superior, tendría que haberlo destruido por decir una cosa como esa, porque, o sea, yo protejo a mi, a mi, a mi gente, no importa lo que hagan, ¿y dónde queda la autoridad del presidente? ¿y dónde queda eh, el comportamiento, los protocolos y las normas de conducta que tendrían que tener? Entonces... Eh, y nadie le dijo nada el hecho de que las fuerzas armadas el ejército de la armada le hayan dicho que no al presidente de alguna manera siento que son ellos los que ponen las condiciones y el presidente se adapta a lo que le den porque el presidente depende absolutamente de ellos porque tiene un 5% de apoyo entonces de, depende absolutamente de las fuerzas armadas para mantenerse ahí y las fuerzas armadas Creo, lamentablemente, que tienen tanto apego a la Constitución que la van a defender. Entonces, si no se busca un acuerdo político, las cosas se van a poner muy feas. Y lamentablemente, el, el acuerdo político, eh, que sea generoso, se ve hasta el momento se ve todavía muy difícil, está muy verde. Porque el proceso constituyente ha comenzado, pero pero claro, avanza, pero... ¿Quién lo va a tomar en cuenta? lamentablemente salvo que hiciéramos una revolución armada eh, tenemos que usar los canales institucionales para hacer las cosas no podemos eh, atropellar eh, tenemos que hacerlo por la vía institucional entonces estamos lejos de tener acuerdos por ese lado entonces la cosa se ve muy complicada hay que tener mucho cuidado yo les pido a ustedes que sean estén muy atentos Porque a las provocaciones, hagan manifestaciones pacíficas, tengan ojo y filmen, tomen ustedes. Todos somos reporteros y filmen cuando vean algo anormal que les llame la atención. Cuando vean que Carabineros se retira de algún lugar es porque algo va a pasar en ese lugar por ahí. Entonces, ojo, traten de filmar porque es la única manera que tenemos de resguardarnos para eventualmente defendernos judicialmente de... Un, un, un estado de excepción por ejemplo entonces de esa manera podemos eh, denunciar las cosas que están haciendo ha sido así ha hasta el momento pero tenemos que seguir haciéndolo porque gracias a eso gracias a que todos somos reporteros es que esto se ha salido eh, no se ha salido del mar bueno Eh, eso es lo que les quería comentar y vamos a entender un poquito el tema para no agobiarnos con, con este tema comentar dos palabritas del, de la situación en Bolivia que también conflictiva una situación donde Evo Morales eh, le hicieron un golpe de estado eh, que había sido anunciado un mes antes y Y él tenía que ganar por 10 puntos en primera vuelta para no ir a la segunda vuelta. Pero había un resquicio que le permitía no ir a la segunda vuelta porque era ma mayor de un un determinado porcentaje. Finalmente él, para que no hubieran problemas, ofreció una segunda elección, pero la gente que está detrás de este golpe, que está patrocinado por Estados Unidos, porque Estados Unidos provoca las rebeliones en todos los países del mundo. Ahora en Chile no. La, la revolución de Chile es única, porque es, es espontánea. Pero las rebeliones que provoca Estados Unidos son violentas y ustedes tienen que haber visto las imágenes de, de la rebelión eh, de la oposición en, en Bolivia. Y el presidente, eh, creo que con gran altura, renunció para evitar el derramamiento de sangre y se fue a, a a México México le dio asilo político y se fue a México y bueno, la, la situación se tranquilizó a pesar de que hay hay movilizaciones pero no violentas de parte de los partidarios de Evo que están eh, están protestando contra el, el gobierno provisional de la una senadora que y no me acuerdo el nombre en este momento, pero es un apellido Añez, parece que es. Y, y era la segunda presidenta del Senado, porque la primera se, se retiró. Así que, esto es parte de los procesos que se están viviendo de de caos. Ahora, les aseguro que en Paraguay va a haber otro proceso de caos, más o menos importante, ya está empezando. Les aseguro que en Brasil, con la liberación de Lula, eh, mucha gente eh, va a encontrar en él el eco para ser dirigido como oposición contra el gobierno de Bolsonaro y también va a haber muchas movilizaciones. En Argentina estoy seguro que va a haber movilizaciones fuertes también cuando se den cuenta que el el, el gobierno el nuevo gobierno no a los tres o cuatro meses presenta se van a dar cuenta que no puede hacer magia y, y la gente lo está pasando realmente mal ahí. Ahí sí que lo están pasando mal. Nosotros, a pesar de todo, todavía somos el país que mejor está en Sudamérica. Créanlo. Ahora, todo esto que está pasando va a provocar un problema económico, sin lugar a duda, pero pero todavía no se ha notado. Por eso que esto, ojalá que se resuelva lo antes posible, para que... Porque los cambios tienen que ser rápidos. Si se queda mucho tiempo, no se, se perpetúan y finalmente no logran su objetivo. Bueno, eh, vamos al audio. no Vamos a ir un audio para... Bueno, buena idea. Vamos al audio para, para introducir un nuevo tema. En los años 60 no estábamos en esta situación tan grave. Hoy sí, contaminación, sequías, pobreza, guerras hambres el problema de la contaminación nuclear, de las bombas nucleares, guerras religiosas, desastres de la naturaleza, entonces hoy sí estamos adentro realmente como hecho histórico, diario de la profecía de Fátima, o sea la profecía queda de ser profecía, termina de ser profecía y vuelve a ser historia real de cada día de nosotros, habitantes del planeta Tierra. Lamentablemente desde cuando empezó la era cósmica que nosotros investigadores la ponemos como fecha ideal al 24 de junio del año 1947 ya esto es la realización de la profecía porque la Virgen habla de la segunda mitad del siglo XX y realmente en la segunda mitad del siglo XX empieza a nivel mundial la dicha era cósmica pero los potentes del mundo de haber después de haber tenido varios encuentros diplomáticos con estos seres rechazaron el contacto no lo queremos porque estos seres son muy muy en encuentra en contra muy fuerte su rechazo de la forma en que el poder de la tierra vive y maneja hacia al pueblo, a los pueblos. Y entonces los potentes han desarrollado una tremenda obra de esconder, de manipular la información sobre la, la presencia extraterrestre y esto hace forma que hoy en esta tremenda situación, horrible situación que vive el mundo, la mayoría de la gente no se da cuenta que somos visitados por seres, por seres muy evolucionados que vienen desde el cosmos. Nosotros, investigadores, tenemos toneladas de pruebas, también de, de ámbito militar, de la inteligencia científico. Yo mismo, junto a Giorgio, hemos podido encontrar muchos militares estad estadounidenses, rusos, europeos, sudamericanos, y ellos saben que esta visita es real, no es una creencia es un hecho científico y eso me parece obvio porque creer en ovnis es una tontería, el ovni es, si existe, es un objeto que vuela, una nave no se cree en una nave, se hace investigación, si la nave está, vamos a encontrar las pruebas las pruebas, si la nave no está, vamos a encontrar las pruebas que no está y hemos encontrado millones de pruebas que si sí, ellos aquí están, miren esta ma este mapa, es el mapa de los avistamientos comunicados por quien ha avistado ovnis desde el año 95 hasta el año 2014, son casi 60.000 avistamientos solamente en los cielos de Estados Unidos, casi 60.000. Ahora, esta situación, el poder le está dando mucho miedo porque a empezar en el año 2000, 2000 han empezado los seres a parar aeropuertos a todos los lados del mundo. Pasó en la, en la capital del Perú, en Lima, pasó en dos grandes ciudades de China, pasó en Italia, en el aeropuerto de Milán, pasó en el aeropuerto de, en un aeropuerto de Alemania, pasó en el aeropuerto de Ciudad de México y muchas veces las naves son grabadas en video o fotografías. Entonces, nosotros opinamos que lo que está haciendo ahora el poder, porque Por primera vez el poder admitió que realmente ellos aquí están. Eso es un artículo del mes de septiembre de este año. Estados Unidos confirma que los OVNIs existen y ha publicado el Pentágono unos videos oficiales grabados por pilotos y aviones de guerra de la marina militar norteamericana videos oficiales de naves que hacen cosas imposibles para los aviones o las naves construidas para nosotros entonces hoy tenemos también la oficialidad somos visitados el mundo casi no se ha dado cuenta de esta increíble noticia, de esta increíble información que ha dado el Ministerio de la Defensa norteamericano. Pero nosotros, investigadores, tenemos un miedo, que es una trampa, porque sabemos, tenemos los documentos militares y los eh, los testigos militares que han dicho que los Estados, que Estados Unidos Tienen naves extraterrestres de donde han sacado tecnología ya desde los años 40. Y tenemos muchos testimonios de militares también y documentos, norteamericanos, rusos y otros, que dicen que esta visita es una visita de paz. Pero desde el momento que el Ministerio de la, Def de la Defensa norteamericano dicho esto, que ellos aquí están están hablando solo solo de amenaza o sea después de 60 años donde ¿no? también en, en el año 52 el director de la inteligencia de la aviación norteamericana el general john sanford admitió que la manifestación de los ovnis no era un, un peligro a hoy cambiar una idea es un peligro es real esta maritalización es un peligro para ellos, para los potentes, no para el pueblo que está aplastado para los por los potentes. Es un peligro para ellos, porque ellos manejan la información así, te dicen la verdad, pero te engañan. Esto es un video. Bueno, ahí escuchamos un video de... ...del investigador italiano... pier Giorgio Caria... ...él es un investigador... ...que lleva más de 30 años... ...investigando el fenómeno extraterrestre... ...y, y muchas... Eh, ...otras cosas más... Eh, ...relativas y asociadas al fenómeno extraterrestre... ...y... ...y él digamos... ...fue preparado 10 años por los seres extraterrestres... ...en este tema... ...y, y fue... Eh, ...discípulo del contactado Eugenio Siragusa... Alguna vez les hablamos de él y creo que si no me falla la memoria le mostramos un audio de él, eh, o sea, le hicimos eh, leer un audio de él, ver un, au un audio de escuchar un audio de él donde se eh, leía de justamente este tema del relacionado con con la visita extraterrestre a la luna y a Marte. Entonces, Eh, ahí tenemos ese audio que nos va a permitir comentar algo de la de lo que lo que les vamos a hablar ahora. El 2 de noviembre del 2019 se registraron en los cielos de varias ciudades de Texas. En San Antonio, en Austin y en Waco en el estado de Texas y en otra ciudad que se llama a vilén eh, los bufólogos dijeron que eran ovnis gigantes los ovnis aparecieron en el radar meteorológico registrando misteriosas ondas concéntricas con un diámetro de unas varias millas en texas al final de la noche alrededor de las 21 45 y hasta las 22 30 horas los ovnis eran tan grandes que el radar rebotó en cada uno de ellos, causando una serie de sonar, el sonar que produce un radar, alrededor del OVNI. Cada OVNI tenía alrededor de 6 grosos anillos resaltados, causados por el rebote del radar. El OVNI era invisible al ojo humano, pero detectable al radar. Estos ovnis a veces se capturan en mapas de radar meteorológico de acuerdo con Scott Waring. No habría duda que esta es una prueba del 100% de que varios ovnis enormes estaban en Texas esta semana. Son lo suficientemente grandes como para cubrir todo un condado. Las naves nodrizas de los ovnis deben haber permanecido en su lugar hasta unos 30 minutos para que puedan verse en el radar. Creo que vinieron del golfo de méxico desde una base submarina extraterrestre también creo que estaban probando sus dispositivos de camuflaje Eso es, es una esoculación del, del artículo que me parece un poco un poco ridícula y soberbia digo, contra nuestra tecnología humana para ver si sería notado ellos tienen una tecnología tan grande que ellos se hacen invisible y nunca los podríamos detectar entonces ese comentario me parece que está de más pero lo estoy leyendo y si nuestra tecnología lo está alcanzando rápidamente el radar Doppler hace visible a las naves más grandes ¿a dónde fueron entonces? probablemente directo y fuera de nuestra atmósfera dijo Scott Warren el portavoz de la Marina Joseph Radicher ha confirmado a varios medios de comunicación estadounidenses la veracidad de unos videos captados por el ejército en lo que se pueden observar tres objetos voladores no identificados. Raditzscher afirma que en efecto fueron grabados por militares, pero no estaban destinados a hacerse públicos. El portavoz confirmó por primera vez la autenticidad de los documentos al sitio web de Black Bolt, dedicado a recopilar la información desclasificada del Gobierno de Estados Unidos. Después ha emitido un comunicado por varios medios, incluido la revista Time, donde afirma que se trata de fenómenos aéreos no identificados. La filtración de estos videos se remonta a diciembre del 2017 y marzo del 2018 cuando el New York Times publicó tres videos de ovnis. El New York Times habló que existía un programa para la identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas del Departamento de Defensa de Estados Unidos para identificar este tipo de objetos no identificados. Los pilotos aseguran que los OVNIs se movían a velocidad hipersónica, esto es importante, realizando todo tipo de maniobras imposibles. Sin embargo, las supuestas naves no poseían ni propulsores ni tubos de escape visibles. Además, un informe del Pentágono indica que los pilotos explicaron que los OVNIs tenían la capacidad de hacerse invisibles. Por eso que esto es dicho por... por científicos y por personas del periodista, esto me parece, nosotros eso lo sabemos, lo hemos dicho, pero es distinto que lo digan ellos, no sé si me explico. Entonces, por eso que lo estoy leyendo. Además, un informe del Pentágono indica que los pilotos explicaron que los OVNIs tenían la capacidad de hacerse invisibles cuando estaban cerca de los aviones de guerra y definieron la nave avistada como un objeto sólido, blanco, liso y sin bordes parecido a un huevo alargado. Según Radice, las investigaciones responden al peligro que representan para los pilotos este tipo de artefactos. es no, Ese no es tal, ese peligro no existe. Ellos creen que es un peligro, no. Las incursiones por fenómenos aéreos no identificados representan un peligro para la seguridad de los aviadores y los problemas de la seguridad para las operaciones, afirma a Time. La Marina está investigando las incursiones observadas en los tres videos y agregó que estos avistamientos ocurren con gran frecuencia eso era lo que yo quería destacar antes de comentarles el tema nosotros hemos hablado de que estos ovnis eh, se mueven eh, algunos ovnis son de cuarta dimensión y tienen la particularidad de, de, de aparecer y desaparecer y otros ovnis son de la quinta dimensión que son ovnis de luz que son mucho más avanzados y más que más que, a, a, más que desplazarse se sitúan se sitúan a la velocidad del pensamiento que es mucho más que la velocidad de la luz. Entonces, esa tecnología, usted imagínese el, el hombre varias veces eh Tengo muchos videos donde aparecen disparándole a los OVNIs. Es, es, es una cosa ridícula porque no les hacen daño. No tienen ninguna posibilidad de hacerles daño, ni siquiera con un arma nuclear. ¿Cómo, seremos, cómo serán de adelantados ellos respecto de nosotros? Entonces, eh, y estos OVNIs, esto es la evidencia que, de lo que hemos estado hablando en los últimos programas de la, de la cercanía del contacto cósmico, el contacto de los seres extraterrestres que se producirá muy pronto, no sabemos cuánto, pero sabemos que será pronto. Y, el, y ellos son al único poder que el, el poder mundial le teme, porque ese poder... Con esa tecnología es el único que le puede quitar a ellos el poder. Y eso, tal como dijo el investigador Pierre George Yocaria, es la esperanza para el pueblo, porque ellos no, el pueblo no tiene que tenerles miedo. Los poderosos le tienen miedo, ellos le van a tener miedo. Ellos tratan de inculcarnos ese miedo a nosotros también, para que no queramos que se, que se presenten, porque ellos quieren que les tengamos miedo, porque saben ellos muy bien que estos seres respetan el libre albedrío y si nosotros les tenemos miedo ellos no se acercan pero si nosotros como humanidad les perdemos el miedo y los llamamos, ellos se presentan y basta con que se presenten para que todo cambie entonces eh, eso es de la tremenda importancia y no, no nosotros no imaginamos la trascendencia que tiene ese fenómeno Porque eso es un cambio absolutamente revolucionario. Ahí sí que se pueden producir los cambios que todos queremos. ¿Sí? Dame la pregunta. ¿no? Rosita Salina, desde Maipú. Bueno, interesante el programa. Juan Carlos me deja muchas cosas que pensar, me dice la Rosita. Acá. Pero me dice... Bueno, ellos viajan más rápido entonces que la velocidad de la luz. Pregunta 1. Y 2. Eh hace el momento que se anuncien a la humanidad plenamente o no estamos preparados todavía para eso eh, efectivamente eh, ellos se mueven a una velocidad eh, los de cuarta dimensión no pero los de los de quinta dimensión se mueven a, a la velocidad del pensamiento que es muy superior a la, a la luz pero los de cuarta dimensión se mueven a velocidades muy elevadas pero no superan la velocidad de la luz ahora eh, ¿cuándo estaremos nunca lo voy a anunciar querida auditora, nunca porque como le estaba diciendo justamente eh, recién eh, los poderosos, los que manejan el mundo no quieren que esto se sepa no quieren que este fenómeno, porque es, ellos saben que es el único poder que les va a quitar a ellos su poder entonces ellos quieren que nosotros les sigamos tendiendo miedo, ellos quieren que no se hable del tema, ellos Como a, hace muchos años atrás, eh, mataban a la gente que hablaba del tema OVNI. Hoy día ya es tanta la evidencia que ya no los pueden matar a todos, porque son demasiados la gente que habla de este tema. Entonces, eh, son muchos los, los, los, los avistamientos, son muchos los contactos. Y finalmente ellos se van a contactar con toda la humanidad. Y esto es un proceso que se va dando porque ellos se van presentando de distintas formas. De esta manera que se van presentando para que la gente le vaya perdiendo el miedo se presentan de maneras muy diversas y nos dan mensajes de maneras muy diversas también una de las formas que nos dejan mensajes es a través de los los círculos que se hacen en los campos de trigo los círculos de trigo que que si usted los busca en internet eh, y pone círculos de trigo en el que en realidad no, deberían ser círculos de trigo, la palabra correcta es agrogramas pero eh, si usted lo pone en internet, la mayoría de los van a decir que son son falsos, porque el poder se encargó de contratar unas personas para hacer unos unos bastante rudimentarios, pero falsos. Pero los verdaderos son de tal complejidad, que si usted los mira se va a dar cuenta de que no pueden ser hechos por, por una mano humana. no te, El hombre no tiene la capacidad de hacer en una noche, en unos pocos minutos, una cosa como esa. Y entregan mensajes muy interesantes, mensajes cómicos mensajes de tipo espiritual. Y realmente eh, es imposible al ver esos eh, de que se pueda pensar que hay mano humana. El hombre siempre busca desvirtuar todo. Entonces, cuando algo sale, algo verdadero, ellos lo ellos desvirtúan. Todas las cosas que se han dicho Por ejemplo, cuando hemos hablado del harp en todas partes en internet aparece que el HAARP es para la, producir eh, alteraciones del clima y, y terremotos. Y nosotros sabemos que eso no es así. Eso es para esconder, es una nube de humo para esconder el real propósito que es el control de la mente humana. Entonces, eh, sin desfiarme del tema, le estaba diciendo que los círculos de trigo, para mirarlo, yo a nivel de piso no los puedo mirar porque no no, no no puedo ver, hay que mirarlos a una cierta altura, de unos 500 metros entonces se, se, se presentan en sitios, en lugares muy particulares en el sur de Inglaterra hay una zona que se llama eh, Wiltshire eh, donde hay aeródromos, los aeródromos por ejemplo, vuelan, los aviones que salen de aeródromos vuelan a, a alturas como aproximada de 500 metros cuando andan de paseo entonces ahí tiene la posibilidad de verlos porque de, de una altura inferior no se ven y de una altura superior se pierden entonces ahora porque decimos que esos son verdaderos no sólo por la complejidad sino que además en esos lugares donde se hace el círculo de trigo queda una energía especial y si se cultiva al año siguiente ahí mismo se amanece aparece el mismo círculo pero en negativo, en la planta, en, en el cultivo nuevo. Que es una energía que ha sido medida. Entonces, eh, hay muchos investigadores que han estudiado el fenómeno, ¿no? Y, y creo que la gente seria ya lo acepta, no es un fenómeno fraudulento, ni no, mucho menos. La, la gente que habla con ligereza seguramente lo va a descartar, porque mucha gente habla Dicen tal cosa, dicen tal cosa, y, y, y se lo tragan. Entonces, esa gente que habla de esa manera, que lamentablemente son muchos, eh, seguramente van a, van a decir, no, que dicen que son falsos. Y listo, y con eso ya lo descartaron. Entonces... ¿Me quedan dos minutos? Bueno, me dice que me quedan dos minutos. Bueno, entonces... hoy se nos pasó la hora rápido. Bueno, queridos auditores, eh, lamentablemente se nos pasa rápido la hora. Y mi invitación es solamente a que sigan movilizándose en forma pacífica y sean atentos a lo que hacen los carabineros, sean atentos a quien los rodea sean atentos a los encapuchados que se acercan a los carabineros y qué es lo que hacen esos encapuchados porque por ahí pueden encontrar muchas respuestas nosotros las hemos encontrado, tenemos muchos videos tenemos muchas cosas, lamentablemente no las podemos pasar aquí en la radio pero de verdad que hay mucho material al respecto bueno y ustedes seguramente más de alguna vez lo han visto en las redes sociales entonces no es algo nuevo lo que les estoy contando